Con más verdad, con menos odio, con, con más clemencia y más piedad, romperemos la tiniebla negra que nos engaña, que nos acecha, abriremos un mundo nuevo sin fusiles ni veneno. Me si contra hará la estrella que me guiara, yo la dentro de mi pecho y la venia. Esperará si encontrará la estrella que en el camino me alumbrará. Estrella te encontrará me daría la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones de misiles y l'ombra campò l'amore campò la corasone estrella... <tipas> <yo la metería, tipas> de mi che mi un vento mi penso la venirera si incontrarò frega che